Cuando un técnico, cuando una dirigencia que ha hecho las cosas mal, contrata primero al proveedor físico y no al técnico, ya ahí la cosa no anda del todo bien, porque él tiene que estar en una posición, porque a lo mejor no trabajan de la misma forma, la forma de trabajar puede ser diferente.